es un equipo atlético, es un equipo primer nivel mundial, así que es un rival digno de, de lo que es un grupo de, de Olimpiadas. En la entrevista exclusiva, la revista de Nacau que no era descabellado pensar en una medalla. Y Luis por ahí se puso en otro lugar, un tanto más eh, digamos, generando menos ilusión. ¿Vos dónde estás parado? No, yo yo estoy... Eh, eh, de lado de ninguno de dos, ¿no? Obviamente. <risa> ahora, no me, ahora no me voy a poner a Yo creo que me parece que nosotros tenemos que jugar nuestro mejor juego. Ya lo dije muchas veces y creo que más o menos Luis fue el que lo dijo. Y me parece correcto. Me parece que tenemos que ir, jugar nuestro mejor juego, eh, mejorar día a día, sentirnos fuertes en el torneo y después veremos cómo son los cruces, veremos cómo son los, los, los, los, los rivales. Eh, obviamente que Porque depende mucho de cómo nosotros sigamos y a qué nivel juguemos. Esa es la realidad. Descabellado, como dice Manu, no lo es. Yo creo que podés tener un muy buen grupo, tener un cruce favorable y de repente te encontras uno hacia el final. Entonces, yo pienso que hay que ir y jugar de la mejor manera posible, ser competitivo, tratar de no tirar ningún partido a la basura. Al contrario, tratar de competirlos todos y tratar de llegar hasta el final con las mejores opciones posibles y, bueno, y se verán las mejores ¿Y personal, cómo estás? ¿En lo personal, en lo individual, cómo estás? Bien, bien, la verdad que bastante bien eh. Sinceramente terminé jugando Que eso es algo positivo Tuve pocos días de descanso Pero tampoco fue que jugué muchísimos minutos en el Madrid Entonces tampoco estoy muy cansado Pero pero bien, yo creo que puedo ayudar al equipo Y obviamente eh, año tras años Por ahí la participación es un poco menor Pero pero obviamente que trataré de ayudar en todo lo posible Bueno, pasó a los Se fue Nozioni. Sí, se fue Nozioni. Está del otro lado, ahora hablando con los amigos de TN, también los amigos de Ticeporta. Ahí está, lo vemos a Diego city preguntando. Si querés le pongo, antes de que venga el próximo, le pongo un poquito más el grabador, ¿te parece? Pero claro que sí, siempre es bueno está, escucharlo al Chapu. Está. está trabajando duro, está realmente con muchas ganas, eh, entrenando a un alto nivel. Y bueno, lo veo bien, obviamente con todo lo que conlleva una preparación un ciclo que, que empieza ahora y que obviamente cada jugador llega a una condición física diferente pero pienso que estamos muy bien es un juego olímpico como vos decía anteriormente cada uno es, es algo especial algunos serán sus primeros juegos olímpicos algunos será ya su cuarto juego olímpico pero cada uno es diferente y obviamente hay que disfrutar y hablamos de los rivales que va a tener argentina en este caso es su macrocroacia en la zona pero digo Imagino los periodistas ya preguntándole a cada uno de los jugadores también por ustedes, porque hoy son, digamos, muy respetados, son una sombra negra para el resto de los equipos, pueden estar en un buen cruce. Bueno, sí, obviamente que cada uno se tiene que preocupar con los rivales que le tocan, ¿no? Me parece que nosotros no somos un equipo al no tener en cuenta, me parece que tenemos una trayectoria, un equipo, una personalidad, una, una forma de competir que obviamente ya marcó un, un ciclo importante, así que, que nada, tenemos que tratar de, de pensar en nosotros, hacer lo mejor que podamos, y obviamente los rivales nos respetarán lo necesario, no obviamente que, que ellos eh, que ellos nos van a respetar lo que nos tienen que respetar, en la realidad, tampoco creo que eh, dentro de un campo de juego haya que respetar mucho en el sentido de, de jugar de la mejor manera posible y tratar de ganar. Es un juego típico, después del 2004, obviamente, Este, la gente pide medalla para el básquet ¿cómo cómo sienten ustedes la presión eh, del periodismo de la gente de la amante del básquet bueno yo creo que eh, entendemos la presión también de que claro, no podamos seguir medalla me parece que todavía estamos lejos todavía falta un proceso de, de trabajo de preparación y después dentro del torneo veremos a qué nivel estamos me parece que hablar de medalla en este momento es un poquito apresurado no me parece que tenemos un grupo de trabajo el buen bel, que ha mejorado, hemos tenido la sorpresa de, de un jugador incorporándose a un equipo de NBA, a otros probando en, el, en Estados Unidos, algunos con abriéndose la puerta de Europa, estamos mejorando, estamos mucho mejor que otros años, pero obviamente hay que tomarlo con calma y saber que hay que trabajar muy duro para conseguir las cosas. Yo en Córdoba, el torneo de Córdoba les va a dar un panorama más claro por ahí de cómo están, más se sabe que siempre cuando se llega, se llega de manera diferente a veces. Sí, la verdad que favorece, ¿no?, que el Río esté tan cerca y los equipos vayan pasando por América, entonces es muy positivo que, que pasen por acá y, y podamos, podamos jugar un partido y tratar de medirnos un poco, así que estoy contento por esos cruces, creo que nos van a venir muy bien y nos van a ayudar para esa preparación. En un rato nosotros ya a saber, a la, a la, en la lista final, ¿con qué recambio sí yo pienso que nosotros con la edad siempre nos vamos poniendo un poco más exigentes, exigente ¿no? nosotros pensamos que siempre pueden llegar a mejor, mejor todavía ¿no? Eh, creo que ellos están muy bien han pegado un paso al frente muy importante se siente protagonismo protagonista de este equipo y eso es muy importante eh, pero bueno eh, de ellos depende el trabajo que hagan durante el año no cada jugador es responsable de su preparación de su trabajo y creo que en este caso no es la excepción mientras ellos mejoren individualmente eh, es mejor para la selección argentina pero no depende solo del jugador, también depende del organizativo, de los clubes de los entrenadores y de las formativas que que armen al jugador de la mejor manera posible, para que después en la selección argentina no tengamos que trabajarlos individualmente, sino trabajar en equipo que eso es lo más importante Se habla Ustedes son los más veteranos, no lo tomes a mal pero en cuanto a experiencia, logros nada, eso es, yo soy más grande que vos igual, pero no tiene que ver Pero, <risa> bueno, eh, son tipos que tienen mucha experiencia. A un baulet, a un brusino, digo, a la hora de hablarle y decirle, se tiene que revelar acá, ¿cómo se hace? Bueno, la verdad que eso ya pasó en México, ¿no? Eh, creo que lo consiguieron, creo que hubo varios chicos que pegaron ese salto que necesitábamos, esa mejora, y realmente lo hizo muy bien. Eh, a mí me parece que ellos tienen que empezar a tomar la foto, parece que nosotros ya esto se está acabando, eh, nosotros va a ser nuestro último malignado seguramente, eh, entonces son ellos lo que tienen que saber que cuando van eh, a, a su equipo tienen que trabajar pensando en el equipo, obviamente, del 100% tratando de hacer ganar al equipo y de mejorar y de su carrera, ¿no? Y ojalá que se les empiece a abrir las puertas al exterior, ¿no? Porque me parece que eh, la liga está muy bien, eh, es una liga competitiva, es una liga que yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, pero realmente las, las cosas que se van tomando en el exterior, eh, en la liga todavía no las tenemos, no tenemos una manera de preparación todavía que, que me parece que en Europa y, y en la NBA o en universidades eh, hay una amplia ventaja ¿no? y eso creo que hay que aprovecharlo, entonces todos estos chicos tienen que empezar a emigrar, tienen que empezar a, a ir a Europa como hizo esta generación dorada donde en un momento Habíamos pasado todos por la Liga Nacional, que eso es positivo, muy bueno, pero todos estábamos jugando en Europa o en la NBA. Bueno, la palabra del Chapo noción y le siguen preguntando, vamos a Juan Pablo Doblet, que está estirado. Los, los 14 de los 14. los 14 de Hernández para Las Vegas confirmados. ¿eh? Ahí, ahí me los da, ahí me los da. Juan Pablo, bueno, este contale a la gente de, de Euro Contra Euro, de Radio Argentina, eh, Juan Pablo, Juan Pablo Doblet, estas intenciones ¿no? de entrenar y de practicar Eh, ya con la selección mayor Sí, son sensaciones muy lindas yo era la primera vez que estaba acá entonces como que no no sabía con, con qué me encontrar, cómo me iba hacer pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que va pasando los días me voy a más cómodo al principio cuando uno llega eh, medio que le parece todo, que un poco jockeado, no por todo lo que significan ellos así que, pero ahora a medida que va pasando los días me voy a más cómodo y mucho mejor Bueno, ¿y cómo te encontrás con respecto a aquellos que, que, que han pasado por por la NBA? Vos que tuviste eh, contacto muy directo y que estás en este momento drasteado para, para jugar ahí. ¿Cómo, cómo lo viviste? Eh, bien, bien. Ahora, bueno, con lo de Nico Lucino es creo que un orgullo para todo el básquet. Y una inspiración también para todos nosotros, los más chicos, porque significa que la NBA está poniendo los ojos acá en Argentina. Así que una motivación y una inspiración para seguir para adelante. Juan, te dejo porque Chapa, si no me mata, ahí está. Se va a, a, a Conchito, entonces aprovechamos, y antes de que venga Hernández, usted me va a dar la lista a mí y bueno, a todos los oyentes de uno contra uno. Estos dos señores que escuchábamos recién están en la lista de los 14 eh, espera, que van a espera, viajar espera, a espera, Las Vegas. Esperá, Mati, esperá, esperá, esperá. A ver, una pregunta sola, Sergio Hernández. Eh, ¿Qué pasa? No, nada, nada. No, no, no, a las 4 de la tarde tenemos que salir para el aeropuerto y estamos en sendar todavía. Bueno, eh, ¿ya diste la lista de los 14? Sí, sí, ya está. Ya... Acabo de darla. Campasso, la provito, la delfino, Ginovili, Grusino, eh, Arino, Dec, Nozioni, eh, Mainoli, Escola, Delia, Cunha, Galici, y Paulette. Eh, los que quedaron o los que van a quedar acá, este ¿quiere decir algo definitivo o, o simplemente la decisión de llevar a un grupo reducido? No, si no hay alguna situación de elección, ya en... mañana o pasado, te diría, ya están los 12. Lo que pasa que eh, yo pedí con 14 con una cuestión de trabajo, de entrenamiento y de llevar algunos jóvenes para que sigan haciendo experiencia. Eh, ¿Lo de los 14 o lo de la definición los 12, cuánto tiene que lo de Carlinhos? Sí, es un tema, yo lo hablé con Carlos de primer día que, que vamos a ir vamos a ir día a día viendo cómo está. y en este caso Naveras hay dos partidos, así que vamos a ver su progreso y tanto baloncesto ético como físico, o sobre todo el aspecto físico, ¿no? el aspecto de la salud. Así que esperemos que no, no haya ninguna necesidad de cambiar por lesión. Ahora pues sí recién en unos días por ahí, los 12 antes de echar del juego yo lo tengo que dar sí o sí por obligación sí, sí, no sé exactamente ahora pero creo que no hay más dos o tres para ya obligación ¿Pero? de lanzar los dos ¿Cuál, ¿cuál es? El sitio? ¿Cuál es, el ¿Cuál es el me tiene que confirmar ahora la fecha de red de, porque hubo una fecha y la modificaron no bueno, teníamos tanto tiempo sin jugar muy bueno eh, primero porque él está bien está con una ilusión tremenda y está feliz de su recuperación de su, cómo se siente y lo siempre fue un jugador que lo potencia la competición mucho ¿no? o sea, eh, hay jugadores que se que entrenando son buenísimos otros que, que son mejores cuando compiten es un jugador que cuando compite eh, muestra más cosas a veces que cuando entrena así que por eso los amistosos pueden llegar a ser importante para él y dijera que en el 2014 el primer momento, el de Mauricio Acuña ¿no? ¿Mariato? No, sí, sí. Esto, acá hay una mezcla de jugadores ya consagrado con el resto de la mayoría jóvenes. Como ves, la excepción de Mainoli, que también es un consagrado, por supuesto, no lo quiero decir. Todo, como, como un caballero como lo que es todos aceptaron como caballeros la decisión final pero si vos mirás la lista tenés lo consagrado más un de jugadores que por lo menos 10 años más la gira perdón la, en la gira previa vas a tener a de los hombres rivales que hay en los Juegos inédito en la historia del Barca Argentino eh, ¿cuánto vale? ¿cuánto sirve? ¿qué medida es real? ¿qué medida es real? tal vez está pasando a su propio lugar de tanto encargado como eh, Sí, si yo pudiera hacer lo lógico lo que hace un entrenador cuando prepara partido de preparación valga la redundancia vale de menor a mayor. ¿no? Bueno, empezar contra Tituani, sí. ¿sí? pero en este caso yo ni me mentí, yo no le puedo La, la posibilidad a la Argentina a la Confederación a la empresa que que se dé el lujo de tener Australia, Lituania Croacia, Francia no le puedo al público la posibilidad de ver a esos jugadores por una cuestión de querer hacer una preparación más de menor a mayor, así que bienvenido sea, disfrutémoslo aprendamos todos eh Bueno, Hernández, pasaba acá por donde estaban los muchachos con eh, grabando las notas, ahora va ahí con los muchachos de televisión, así que si, si vemos que le vamos a sacar alguna declaración más, se si la sacamos. Pero repasar a Arisca, Mati, que le vas a decir, justo yo interrumpí porque estaba estaba Sergio y la dio Sergio en forma personal. la Claro, yo le iba a ordenar por puestos, Sergio le claro, casi de memoria por puestos y quedó a lo último baulet sí. a ver, y también podemos empezar a desprender de acuerdo a lo que decía el entrenador los 12 que van a ir y dónde están las dudas, o bien sí. en el caso de que se produzca alguna lesión algún cambio o en el caso de tomar linealmente lo que acaba de decir el entrenador, que hay dos lugares uno es la duda de Carlos Delfino que ya la planteaba la semana pasada hablando aquí sí, claro, con claro, nosotros, y claro. la otra es Esto que se desprende de sus propias palabras, que tiene que ver sí. con algunos jóvenes que vayan haciendo experiencia en este tipo de torneos y en alguna concentración. Seguro. Campasso, La Provítola. Sí. Sinóbili, Brusino... Espere, espere, vamos por... Facundo Campasso. Nosotros damos por hecho que todos sabemos de todo y hay veces que sí. comunicamos mal. Facundo, Facundo Campasso. Campasso. Base argentino. La Nicolás, La Provítola. El otro base... Qué tiene el equipo de Sergio Hernández hoy? Sí. Emmanuel